El punitivismo busca lo de siempre, consensos. No tiene patria, no tiene gobierno. Es un conjunto de concepciones y herramientas que propone el poder penal. Es un modelo basado en el sentido común contra quienes se consideran nuevos peligrosos. En Radio Aijuna, los jóvenes del Centro Comunitario El Garel y del barrio Monte Matadero de Quilmes... Invitaron a la abogada y criminóloga Claudia Cesaroni para dialogar sobre violencia estatal y la pregunta fue inevitable. Bueno, esta ley que se quiere comprobar de la de uh -huh. bajar la punibilidad uh -huh. a chicos a 13 años. Uh -huh. No hay un montón de adolescentes de 13 a 16 años que sean autores de delitos graves como para meterlos en cana y que lo que hay que hacer con los pibes y pibas de 13 a 16 años es darle más derechos, no restringirles derechos, garantizarles una educación digna, buena, lugares lindos para estar, eh, que puedan desarrollarse. Lo que ustedes están haciendo acá, encontraron una organización, un grupo de personas que los acompañan en este proceso. Hay millones de pibes y pibas que no tienen acceso a nada, no de, de una formación cultural o de un espacio educativo. Ustedes lo saben mejor que yo, no tienen acceso a cosas básicas. Entonces, Plantear que se soluciona algo encerrando pibitos a mí me parece aberrante. no Es como un ejemplo más de violencia estatal. Bajar la edad de punibilidad en los jóvenes, ya no decimos jóvenes, en los niños y niñas. Lo debatimos en el año 2009. Padecimos las reformas del ingeniero Bloomberg. En el 2016 volvió de la mano de la ministra Patricia Bullrich y este año ya es un nuevo proyecto de ley que se debate en las comisiones del Congreso Nacional. La regresión en la distribución del ingreso, el aumento de la pobreza y la desocupación son las fuentes de la violencia. Claudia Cesaroni entiende que el Estado punitivista busca consenso para restringir derechos. Este gobierno lo que está haciendo es... Achicar el Estado en su parte buena, en su parte positiva, en su parte en la parte que que abraza, que da derechos. Y agrandarlo en la parte violenta. O sea, bajar la deopunibilidad es meter presos más pibes cada vez más chicos. Y eso es extender la violencia, ¿no? porque el encierro siempre es violencia. Dice Eugenio Raúl Zaffaroni en sus conferencias publicadas en el libro Las palabras de los muertos. La gente cree que el poder punitivo hace lo que en realidad no hace, pero como la gente cree que lo hace, produce consenso. Les contamos desde Radio Aijuna para el informativo Farco.